Éxodo capítulo 20 a través de los mandamientos sabemos y conocemos cómo adorar a Dios a quien adoramos cómo lo adoramos y estamos viendo el día de reposo el día de la adoración versículo 8 acuérdate del día de reposo haga memoria del día de reposo ¿para qué? para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día de reposo Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. Ni tu siervo, ni tu criada. Ni tu bestia, ni tu extranjero. Que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya hemos desarrollado tres o cuatro temas acerca del día de reposo. Hemos visto lo que era en sí el mandamiento, vimos por qué debíamos de guardarlo, vimos la dignidad del día de reposo. Hoy vamos a ver cómo santificar el día de reposo, pero también vamos a partirlo en dos. Vamos a ver primero lo que decía el Antiguo Testamento y después vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Ya también vimos el cambio del sábado al domingo y vimos cómo la Biblia nos marca ese cambio y la transición del sábado judío al domingo cristiano. Eso ya lo vimos. Hoy vamos a ver cómo lo santificamos y vamos a ver qué decía el día, perdón, el Antiguo Testamento. Entonces, el mandamiento empieza así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo lo santificamos? Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo es de reposo para que oba tu Dios. No hagas en él obra alguna. Esa palabra, Olga, obra alguna es...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 el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto que Obá bendijo el día séptimo y lo santificó. ¿Cómo se debe honrar el día de reposo? De acuerdo al Antiguo Testamento, seis días trabajarás y en el séptimo, o sea, en el día de reposo, no harás trabajo alguno. O sea, yo lo veo muy sencillo. Tristemente, en la época de hoy, pues como estamos en un mundo capitalista que hay que producir, que hay que trabajar, hoy en día como se usa cifras, ejemplo, uno ve al gobierno diciendo en el paro agrario cuántos millones se han perdido en un día sin trabajar o en un día en que todo el sector agrario para. Cuando hay un terremoto, se dice, se perdió tanto por el terremoto y se perdió tanto porque no se trabajó. Entonces, siempre se miran cifras económicas. ¿Ustedes se imaginan donde hoy en día no se trabajaron el domingo? Las cifras que dirían tan esp espeluznantes, cifras grandísimas, en dinero y en pérdidas. Pero antes eso no se veía, antes el domingo no se ha trabajado. Pero bueno, miremos a ver qué dice la Biblia acerca del día de reposo. ¿Qué dice Dios? Esto está en Éxodo 20, miremos Éxodo capítulo 16. Antes de dar Dios el mandamiento. ¿Se acuerdan el maná? El pueblo había salido con mano poderosa de Egipto y Dios los llevó al desierto y por su desobediencia el pueblo iba a pasar 40 años en el desierto. ¿Cómo se iban a sostener? ¿Cómo iban a comer en un desierto? Entonces Dios les prometió que les iba a dar ¿qué? Pan, del cielo miren por favor el versículo 15 cuando cayó el pan viendo a los hijos de Israel se dijeron unos a otros qué es esto porque no sabían que era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recoged de él cada uno lo que pudiera comer un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho. Ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana miren, cayó pan hasta el cielo, estaban en el desierto lo más posible es que ellos dudaran que iba a caer pan al otro día pero Moisés les hace, les dice algo no cojan o mejor no guarden nada para mañana no hagan reserva cómase hoy lo que Dios le da hoy, estamos hablando del manano no estoy diciendo que cuando usted reciba su sueldo se lo va a comer todo hoy. Porque hay gente que hace eso. No, es el maná. Por favor, tenga esto pendiente porque vamos a llegar al día de reposo. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día y crió gusanos y hedió, Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué pasó con el pan quejaron para el otro día? Se dañó. Le salió gusano, edió. Versículo 22. Ah, bueno, versículo 21. Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía. Cada uno cogía lo que iba a comer, él y su familia, y lo que quedaba en el en el desierto, ¿qué pasaba? Se derretía. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida. O sea, recogían para el sexto y para el séptimo. O sea, que en el séptimo día no les era permitido recoger qué? El pan. O sea, no les era permitido hacer esfuerzo para ganarse qué? El pan. Cuando Dios les dio lo del séptimo. El sexto. ¿Sabe cuál es el problema con la sociedad moderna? ¿Sabe por qué la sociedad capitalista y corrupta que tenemos por el afán al dinero? ¿Por qué quebranta el día que Dios estableció para reposar? Porque no creen que Dios es capaz de dar en seis días lo que el hombre podría producir en siete. O sea, el hombre no cree que Dios es capaz de bendecirlo. Eso es incredulidad. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo, esto es lo que ha dicho que Oba, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a quién, a Dios. Lo que habéis de comer, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrara guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó. Dios. o sea que el sexto día esa provisión que ellos recogieron doble tuvo cierta protección y cierta bendición mire que ellos recogieran doble el sexto día era que confiar en Dios que ellos recogieran el doble cualquier día de la semana era que desconfiar de Dios cuál es el problema de la sociedad moderna ¿Por qué hay que trabajar el domingo? Estoy hablando de la sociedad general. Del ambiente que se vive ya. Porque desconfían de Dios. En la semana. ¿Y por qué? Trabajan el domingo. Por desconfianza en Dios. Versículo 24. Ah, bueno, el 25. Y dijo Moisés comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová y no hallaréis en el campo. Seis días lo recogerás, como quien dice, seis días qué, trabajarás. Más el séptimo día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no lo hallaron y Jehová dijo perdón, y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes mirá que Jehová dio el día de reposo y por eso es el sexto día os da pan para dos días estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día así el pueblo reposó el séptimo día Y la casa de Israel lo llamó, lo llamó Manal. La palabra Manal, muy sencillo, significa qué es esto. Y era semilla como semilla de culantro blanco y su sabor como juelas de miel. Entonces miren que antes de establecer el mandamiento en el capítulo 20, estamos hablando del capítulo 16, Dios ya de alguna manera les estaba mostrando al pueblo seis días de trabajo ellos no estaban sembrando simplemente estaban confiando en la provisión que dios le daba de maná pero dios establece el mismo principio y les dice porque jehová os ha dado el día de reposo es un día consagrado a dios pero para quién es para quién es el día de reposo le convenía al ser humano pero era el día en que se glorificaba a dios ahí estamos viendo no Miremos, Neemías capítulo 13, Neemías capítulo 13. El libro de Nehemias cuenta un poco la historia de cómo Israel después del exilio volvió a su tierra y algunas personas llegaron a habitar en Jerusalén y ustedes ya saben que Dios usó a Nehemias para reconstruir el muro. En el capítulo 13 se abran unas reformas que hizo Nehemías. Vamos a leerlo para que usted tenga un poco de claridad sobre lo que. Aquel día se leyó el libro de Moisés. Y oyéndolo al pueblo fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Miren dos pueblos que fueron excluidos totalmente de Dios o sea no podían servir a Dios ¿por qué? por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron pues la ley separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros y antes de esto el sacerdote Eliasid siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro dios había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas el incienso los utensilios el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes Mas a todo esto ya no está más a todo esto yo no estaba en jerusalén dice que porque en el año 32 de artajerjes rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Leacid, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, Y le dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores habían que hacían el servicio habían huido cada uno a ser edad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y les puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Porque los levitas habían ido cada uno a su heredad, porque el pueblo de Israel no estaban cumpliendo con sus diezmos. Entonces, como no había comida en la casa, ellos tuvieron que volver a sus tierras. Otra reforma de Nehemías, hacer que el pueblo volviese a traer los diezmos. Cuando trajeron los diezmos, él puso por mayordomo de ellos al sacerdote Esmaelías y escribas escriba Sadot, y de los levitas, a Pedaías, al servicio de ellos Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque era tenido por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y dice nehemías en una oración, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borren mis misericordias que hice en la casa de Dios y en sus siervos. Aquí ya viene el versículo 15, que es lo que necesitamos hacer, escuchar nosotros en aquellos días bien en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo que eran los lagares donde habían que pisaban o sea había uvas y si pisaban para qué para hacer vino o sea que que estaban haciendo trabajando y algunos que acarreaban ases cargaban asnos con vinos también de uvas de higos y de soda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones qué día venían a vender el día de reposo también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Trabajaban, vendían, compraban. O sea que lo habían hecho un día de qué? De comercio. El día de reposo para ellos se había convertido en el día de qué? De comercio. Y qué hizo nehemías lo reprendió y le dijo, ¿qué hacéis profanando así el día de reposo? Versículo 18, y le dice, no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando así el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujesen carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. O sea que para nehemías una de las formas de profanar el día de reposo era qué? comercial ¿Será que comerciar no es trabajo? No es que nosotros trabajamos de lunes a sábado y vendemos los domingos. O ellos, ¿no? nosotros trabajamos de domingo a viernes y vendemos los aros para nehemías esto era profanación del día de reposo versículo 22 y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo, dice la Biblia acuérdate del día de reposo para qué, para santificarlo o sea que de acuerdo al antiguo testamento la forma de santificar el día de reposo ¿cuál es? ¿cuál es señores? no trabajar ¿por qué? Dios le dio doble porción el viernes para que no trabajara ¿qué demostró eso? ¿qué demostró eso? que si guardan el día de reposo, Dios los iba a bendecir. O sea, no les iba a faltar. O sea, todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en este mundo capitalista, simplemente es una muestra de la desconfianza que tenemos los seres humanos a que Dios es poderoso para sostenernos. Nosotros ya estamos en este mundo. Cuando yo nací, yo creo que ya se trabajaba el domingo. Hoy en día muchos cristianos les toca trabajar el domingo. Ahí es donde deberíamos de pedirle al Señor sabiduría para saber qué hacemos. Entonces ya vemos que una de las maneras de profanar el día de reposo era cuando se trabajaba. Y una manera de santificarlo, o más bien, la manera de santificarlo era como no trabajando, te acordarás del día de reposo para qué, para santificarlo, no harás trabajo alguno, ayúdenme por favor abriendo su biblia en el libro de números, números Versic capítulo 15 mire para el pueblo de Israel lo grave que era profanar el día de reposo números capítulo 15 versículo 32 Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Recogiendo leña. ¿Qué grave sería eso? Y lo hallaron recogiendo leña y lo trajeron a Moisés... Y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedreó toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento. Lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Cuál era el castigo por profanar el día de reposo? ¿Cuál era? La muerte. Ustedes saben que la Biblia enseña que la paga del pecado es ¿Y qué es pecado? De acuerdo a lo que hemos estudiado Primera de Juan capítulo 3 Quiero que lo vuelva a ver Primera de Juan Capítulo 3 La paga del pecado es La muerte que es el pecado la Biblia responde. Así había un programa la otra vez. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que aquel que infringe la ley, ¿cuál ley? Los mandamientos. ¿cuál es? los diez mandamientos ¿qué es el pecado? quebrantar alguno de los diez mandamientos ¿y cuál es el castigo por quebrantar uno de los diez mandamientos? la muerte entonces miren que en el antiguo testamento acuérdense que estamos hablando primero del antiguo testamento profanar el día de reposo no santificar el día de reposo cesando de las labores era un delito gravísimo muy, muy grave que el que quebrantaba mire lo que Dios le dijo a Moisés cuando aquel muchacho lo vieron recogiendo leña estaba recogiendo leña, quién sabe, si para venderla o para ir a cocinar y ya Moisés les había orden que lo que cocinaran lo cocinaran, ¿cuándo? el día antes del día de reposo y por quebrantar el día de reposo, Dios dijo, fue Dios no fue Moisés no fue el pueblo, ¿quién fue? Dios dijo, irremisiblemente muera a pedrero toda la congregación O sea, que era un delito gravísimo trabajar en el día de reposo. Yo hago una pregunta, si, si eso fuera tan firmo hoy en día, ¿cuántos estaríamos vivos? Éxodo Éxodo 31. versículo 12 habló además que a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os han Así que guardaréis el día de reposo Porque santo es a vosotros El que lo profane De cierto Morirá Porque cualquier persona quisiera obra alguna en él Aquella persona será cortada de medio de su pueblo Seis días trabajarás Mas el día séptimo es de reposo Consagrado a Jehová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 que el, Nuevo, que el Antiguo Testamento da cerca de los que guardaban el día de reposo. Miren Isaías, capítulo 56. En nuestra lectura consecutiva hoy leímos Isaías 56. Y los que editaron la Reina Valera le pusieron un título, Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Amén. Así ha dicho Jehová, guardad el derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no, ¿qué? Profanarlo, ya vimos que la manera en que se profana es trabajando y que guarda su mano de hacer todo loco mal, o sea que trabajar en el día de reposo que es, malo, es maldad, no es lícito en toda la semana pero en el día de reposo no era lícito, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale el eunuco de aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto abracen que los que yo quiero y abracen mi pacto yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré y nunca perecerá a los hijos de los extranjeros que sigan a jehová para servirle que amen el nombre de jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abrace en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi pueblo porque mi casa será llamada, perdón sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos capítulo 58 versículo 13 de Isaías si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer que tu voluntad en mi día santo en el día santo hay que hacer la voluntad de quien la nuestra o la de Dios la de Dios y lo llamar es delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares es los respetares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacó tu padre porque la boca de Jehová tu Dios lo que habla o sea, hay una había unas bendiciones todo esto que estoy hablando es lo que decía en el antiguo testamento la manera de santificar el día de reposo es cesando de trabajar la manera de profanarlo es trabajando el castigo la muerte las bendiciones muchas muchas entonces por hoy ahí hay muchos más textos hay muchos más versículos pero el próximo miércoles quiero que nos encarguemos de ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca del día de reposo. ¿Hay que guardarlo? Aprendimos que sí. ¿Cómo hay que guardarlo? Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite. De todos modos, hermanos, queda claro esto y quiero volverlo a reiterar el guardar el día de reposo es parte de los 10 mandamientos es parte de la ley moral la ley moral no fue abolida lo que fue abolida fue la ley que ceremonial por lo tanto toda la ley moral está vigente el cuarto mandamiento sigue vigente hoy la palabra de Dios no puede pasar el mandamiento no fue abrogado ok sabemos por la escritura que nosotros somos pecadores pecamos y hemos violentado los diez mandamientos a nosotros no nos salva guardar los diez mandamientos, a nosotros nos salva creer en Cristo, pero creer en Cristo o más bien como dice y terminemos con ese versículo ese quiero Capítulo 26. ¿Por qué no Ezequiel 36, le dije 26, qué pena. Ezequiel 36. versículo bueno 23 desde el 23 y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanáis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice Jehová el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de todas las tierras Yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de, vos, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne todo esto es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestro corazón de piedra es cambiado en un corazón de carne versículo 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos guardar en mis preceptos y los pongáis por obra cuando llegamos a Cristo y tenemos el nuevo nacimiento el Espíritu de Dios ha sido depositado en nosotros con el propósito de que tengamos la capacidad de guardar que sus mandamientos y sus preceptos aunque no somos salvos por obras, aunque a nosotros no nos salva guardar los mandamientos lo que nos salva es creer en Cristo ese creer en Cristo nos va a llevar a que, a guardar sus mandamientos a obedecerlo como él dijo en el libro de Juan si me amáis guardad mis mandamientos entonces el próximo miércoles si el Señor lo permite vamos a desarrollar lo que habla el nuevo testamento del día de reposo vamos a orar Padre gracias te damos por esta oportunidad preciosa que nos ha regalado gracias porque podemos estudiar tu palabra gracias porque podemos mirar cómo santificar el día de reposo padre muchas gracias por enseñarnos tu palabra gracias porque ella es la que nos limpia de pecado ella es la que nos confronta de nuestras maldades Y así como en el libro de Nehemias ellos leyeron la ley y cuando escucharon la ley, tomaron conciencia y pudieron corregir muchas cosas. Nosotros al escuchar la palabra podamos ser limpiados de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Padre, ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a entender que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, que hemos nacido de nuevo y que tú nos has dado la capacidad para poder guardar tu palabra, para poder guardar tus mandamientos y para poder ponerlos por obra, para poder andar en ellos en el nombre precioso de Jesús, amén, amén, amén.